De esta forma arrancamos una nueva columna audiovisual de la mano de Tamara Camparo y decimos, primero, buenos días y después qué escuchábamos. Buenos días. Bueno, escuchábamos un pequeño fragmento de una entrevista al escritor Manuel Puig, eh, una entrevista, un fragmento de una entrevista que salió en la TV española en un programa que se llamaba Fondo y con eso ya damos, digamos, nos spoileamos de qué vamos a hablar un poquito. Está bien, está bien, pero bueno, podemos desarrollarlo uh -huh. eh, A días de un nuevo día del orgullo, Manuel Puig, eh, literatura, cine Sí, literatura, cine, también un poco, digamos, también hay como atravesa todo el tema de la sexualidad No solo en la en la obra de Puig, sino también en las dos recomendaciones que tengo para hoy ¿sí? Doblete Doblete, sí. Eh, bueno, vamos por partes entonces. Eh, la primera recomendación tiene que ver con un documental, sí, un mate, un mate, un mate que para... estoy como es la, la época de No hay no hay eh, mañanas sin catarro. <risa> es es parte de la, de las mañanas de, de primera maraña, es es así, está fresca la mañana uh -huh. como para arrancar hablando de toque. Hablando así de toque, sí, perfecto. Eh, el primero la primera recomendación sí es un documental que se llama Regreso Coronel Vallejos, documental eh, de Carlos Castro. Sí, obviamente tiene que ver eh, con la figura de Manuel Puig, y no solo con la figura de Manuel Puig, sino con eh, General Villegas, ¿sí? el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el cual eh, Manuel Puig tra eh, transcurrió su infancia, y ¿sí? eh, es un documental que está disponible en Cinear, los que voy a dar hoy como recomendaciones están bastante accesibles. Y bueno, regreso con Anel Vallejos, eh, un poco retrata ese no lugar de Puig. Un poquito de lo que escuchábamos al inicio en la entrevista tiene que ver con, con la descripción que da él de cómo fue crecer en General Villegas. sí eh, Y el documental se centra justamente en la relación de un pueblo con un escritor... ¿Sí? que un pueblo que al principio no lo perdona y luego en cierta manera lo reivindica y ¿sí? supuestamente yo no he ido a General villegas espero poder visitarlo alguna vez porque me gusta mucho obviamente la, la obra de puig y supuestamente cuando entras al, al pueblo bueno acá dice acá aquí nació eh, el, el escritor Manuel puig sí pero Esa relación con el pueblo fue bastante, como, como describe un poco también ahí en la entrevista, bastante árida, ¿no? Eh, ¿Y por qué no lo digamos podríamos decir que este documental se centra eh, en ese no perdón un poco de eh, de la gente de General Villegas con respecto a la figura de Puig? Eh, sobre todo, digamos, es un conflicto, se desata... Eh, a partir de la novela Boquitas Pintadas, que es una novela que, que Puig eh, edita en 1969. ¿sí? Eh, una novela que en cierta manera obviamente tiene un subtexto acerca de las lógicas eh, que prevalecían ahí en el pueblo. sí eh, Y como en cierta manera da una cara sucia, vamos a decirlo así de muchas cosas que, que sucedían en el pueblo. Entonces, un poco eh, el documental rescata eh, ese no perdón del pueblo con con respecto a la escritura de Puig. Un pueblo que también, obviamente, y por eso se debe el nombre del documental, aparece en su primera novela, La tradición de Rita Hayward, y eh, retratado no como general Villegas sino como coronel vallejos sí por eso digamos justamente el nombre regreso a la ficción a ese pueblo ficcional que no les no es tan ficcional sino que eh, en el cual digamos eh, pues eh, a partir de estas dos novelas básicamente ofrece un espejo de lo que era la sociedad villeguense sí y en cierta manera obviamente no lo perdona y um, tampoco le perdona eh, no parece ser un pueblo que perdone su sensibilidad en ese sentido también ¿Por qué porque un poco pu deja entrever que es un pueblo marcado por el machismo donde fue difícil crecer eso está quizás más desarrollado en la tradición de Rita Hayward donde hay una suerte de alter ego que es el que es el, el, creo que sí es el único novela donde está protagonizada por un niño y no por una mujer. En el alter ego de Toto ¿sí? Un pueblo eh, Marcado justamente por el machismo Y donde se concibe también Esta división entre fuertes Y débiles Y como Puig va a decir Es su no lugar ¿sí? eh, Puig eh, justamente es, eh, es un escritor prolífico se, se volvió digamos Un escritor prolífico, popular Pero que también se exilió permanentemente Y uno de sus primeros exilios Tiene que ver con este Este escenario que le presentaba no General Villegas eh, Para su sensibilidad, digamos, como escritor Y también su sensibilidad sexual Vamos a decirlo así también eh, El documental, bueno, se centra Un poco también en ese conflicto En 1974 eh, Leopoldo Torre Nilsson Adapta Boquitas Pintadas Al cine y, por ejemplo, en General Villegas no se estrena, se prohíbe <ríe> Su estreno Y... Y la gente, por ejemplo, los villeguenses que querían ir a ver la película, tenían que ir a otros pueblos. Pero se eh, al punto tal, digamos, que se prohíbe el, el estreno de, de esa adaptación en, en General Villegas. Porque además tocaba un poco también, eh, en cierta manera, eh, ciertas clases altas, vamos a decirlo, ahí de la sociedad villeguense y sus... Eh, sus chismes un poco, un poquito por ese lado pero bueno este documental un poco se centra en la relación que tiene puig con, con el pueblo eh, básicamente el documental está guiado por patricia braguero ella es eh, una una bibliotecóloga sí que es eh, curadora vamos a decirlo así y, y curadora y fanática lectora de talleres sobre la obra de puig no solamente eh, no solamente digamos, es una lectora, fan, sino que también compró una de las casas eh, en General Villegas, donde vivió puy y en cierta manera es la que cuida el legado simbólico de Puig en el pueblo. Entonces, como que ella es la que básicamente es la protagonista o la que guía el recorrido en este documental. Así que lo recomendamos, digamos, por este interés también de... Esta relación del Puig con su pueblo Eso por un lado Y mmm, me parecía interesante también complementar eh, Con una serie de episodios que salieron Que se estrenaron el mes pasado Se llaman Un loco deseo de belleza Es un, una serie de Vamos a decir un, Una serie instantáneas sobre la vida de Puig que, que estrenó Canal Encuentro Son seis episodios Se pueden conseguir en Youtube Eh, son seis episodios que en cierta manera bueno cubren digamos todo el resto de los aspectos de, de la obra de puig eh, presentar eh, presentado por Sergio pángaro después bueno obviamente va, va a ver es un es, eh, va a haber digamos justamente un intercalado con testimonios fragmentos de entrevistas hace un recorrido cronológico en cierta manera por todas las novelas de puig y sobre todo también se centra en dos cosas. Primero, eh, en la relación muy fuerte y hasta casi fundamental que tiene Puig con respecto al cine. sí No solamente como algo temático en sus novelas, que atraviesa en cierta manera los personajes, sino también como algo fundamental que estructuró su vida y que posiblemente... Eh, le da gran influencia también a su escritura, a sus modos de narrar. Eh, recordemos que, bueno, para aquellos que no, no, no saben eh, o no están muy cercanos a la obra de Puig, pero Puig, eh, a la biografía, vamos a decirlo así, de Puig, Puig en, en un inicio quiso ser... Eh, eh, Fue eh, a Italia a estudiar cine, no le fue muy bien. Después del cine y del guión migró a la literatura y ahí es donde encontró su refugio y se encontró también digamos con este canal en donde se podía expresar a través del cine. sí eh, Entonces, un poco eh, esta serie de, de episodios de, de Canal Encuentro Eh, nos eh, centran un poco en esa relación y también en esta cuestión que señalaba de los exilios permanentes de no solamente primero de Villegas a Buenos Aires de Buenos Aires a Italia después cuando regresa Argentina se exilia nuevamente luego de la publicación de Buenos Aires Affair por el contexto también un poco represivo ya eh, años agitados eh, convulsionados en la sociedad argentina que venía también de un contexto represivo eh de la dictadura de Honganía ¿sí? eh, eh, De Buenos Aires Fer, Se publica en 1973 Y muy poquito después El Sexilia se Y es, es, digamos Es interesante pensarlo a eso Como un, como un escritor en, en una Búsqueda permanente Y un poco lo que lo que Deja ver, digamos Estos episodios eh, de la biografía De Puddy, tiene que ver con esos exilios Y esas búsquedas permanentes Después, obviamente, él le encuentra Básicamente su lugar en México Por eso vemos que también Al inicio de la búsqueda tiene como ese Acento medio neutral mexicano Y en Río de Janeiro, o sea gomore, es un escritor que se desplazó por varios lugares y nada, es interesante estas dos eh, estos dos aspectos, ¿sí? para pensar, digamos, cómo atraviesa el cine, cómo nos puede atravesar el cine y puede ser también algo parte fundamental eh, de nuestras vidas, ¿sí? Eh, eso un poco también se va a notar, recomiendo obviamente la lectura de las novelas de Puig, eh, publicó, llegó a publicar ocho novelas así que tienen ahí para, para hacer un recorrido vuelvo a repetir <ríe> eh, regreso con anhel vallejos eh, que se cuentará disponible en sinar y un loco deseo de belleza que son una serie de seis episodios eh, editados por canal encuentro que lo pueden encontrar en el canal de youtube de canal encuentro Sí, decías la, la importancia de el cine en en la vida de todos en verdad pero bueno en la particular es de pi desde los eh, tres años iba al cine lloraba pudo ver su primer película desde la sala de proyección y a los ocho ya tenía una colección de, de críticas de cine uh -huh. y a los 10 empezó a estudiar inglés porque era la lengua del cine Claramente eh, el cine fue el refugio En este pueblo que le daba la espalda Hasta que murió Después sí. muerto, reconocido Bueno, acá sí nació Manuel puy Sí, sí, totalmente Bueno, eso también un poco guía También digamos las hipocresías Y un poco, bueno También esta cuestión de, de la identificación Del cine Eh, como algo, digamos, fundamental, como una vía de escape, un poco al inicio en las entrevistas que escuchábamos, es eso, es la, la forma de evadir la realidad, pero de una manera también creativa, ¿sí? expresiva y sobre todo en una sociedad bastante opresora y que le dio, digamos, le permitió digamos eh, esas libertades creativas, en cierta manera, Puig. Tama, muchísimas gracias por haber acerc haberte acercado al estudio para compartir estas recomendaciones, para disfrutar este fin de semana de, de, de Puig. Si quieren también se puede leer una de las novelas de Puig, porque no? Ir, ir uh -huh. mechando lectura y, y cine. Y había una música para despedirnos también. Sí, nos vamos con un cover de Rubias de Nueva York. Eh, ¿Por qué? Porque Boquitas Pintadas aparece, digamos, sale toma su nombre de la letra de este tango cantado Eh, por Carlos Barder con la letra de Lepera, eh, una un cover eh, de Gustavo Lorenzo, Tía Pereira y Lele Swing. Con esto nos despedimos de una de esta semana de Primera Maraña, agradecemos a quienes lo hicimos posible, Jaime Jaquim en la operación técnica, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro la terza Lautaro Castro, la columna audiovisual de la mano de Tamara Camparo, nos encontramos el lunes que viene.